Finalmente, el representante del Ministerio Público comparó la cobertura periodística que se le dio al primer juicio que tuvo como principal acusado a Antonio Domingo Buzzi hace tres años y el que acaba de culminar.